...las terapias alternativas en MAPTAN... ...no sirven para nada... ...pues eso es lo que dicen... ...los adalides de la nueva cruzada... ...una cruzada para salvar al mundo... ...el objetivo es salvarlo... ...de las nuevas terapias... ...de las terapias alternativas... ...en el fondo eso es lo de siempre... ...es decir, desde el poder desde arriba... ...qué podemos hacer y qué no podemos hacer... ...y qué es eh, correcto y qué no es eh, correcto. En informes del gobierno y las cosas eh, que dicen... ...han puesto en guerra a no pocos. Hay discusión y polémica. Nosotros eh, no entramos en ella. Bueno, un poquito sí lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer conversando con el periodista, con el escritor, con José Gregorio González. Muy buenas, ¿qué tal, José Gregorio? Buenas, Bruno, saludos, un fuerte abrazo. Hola, Muy que, bien. querido, que Hola, estás en un sitio vida. magnífico, qué envidia. No eh, está mal, eh, no está mal. En eh. el fondo, José Gregorio, eh, es decir... Eh, desde arriba, que es eh, lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Sí, básicamente, casi siempre el poder... Eh, como si los de mayor... abajo fuéramos tontos. Claro, en mayor o menor grado, pues te, te intenta imponer. La verdad es que lo que está ocurriendo en España con las terapias eh, complementarias o alternativas es algo bastante inaudito, bastante sorprendente para un país como el nuestro eh, y, sobre todo, considerando cómo están consideradas estas terapias en otros lugares y cuál es la tendencia de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea, eh, bueno, pues nos damos cuenta que vamos a contracorriente, que vamos a la contra y que estamos pretendiendo dar lecciones a quienes ya han dado ese camino y se han dado cuenta de la utilidad y del potencial que tienen. Entonces es un poco extraño eh, lo que está sucediendo. Creo que tiene que ver más con personas, eh, con influencias, con, con malas decisiones que con ciencia, que con, que con argumentos científicos. Eh, es, como, es algo así como estar en el momento apropiado en el lugar adecuado más que tener razones para eh, sacar adelante ciertas cosas eso es lo que estamos viviendo ¿eh? Fíjate, el otro día me contaba una persona que había ido al médico, que necesitaba una serie de cosas y que en ese hospital insisto, hospital eh, fue por la vía normal eh, vía oficial, eh, vía sanidad eh, pública, todo, todo fantástico y todo estupendo, todo autorizado y eh, llegó a un sitio Y el médico le dijo, bueno, pero esto lo puedes hacer, eh, lo que le recomendó era meterse en una capa y cámara hiperbárica, no. llenarlo, llenarlo de oxígeno, bueno, y, y era un médico oficial. No. Pero eh, la oxigenoterapia también está considerada una terapia alternativa. ¿Qué pasa? ¿Las terapias alternativas si las recomiendan métodos, médicos distintos o no? Bueno, mira, la, la cuestión con... con que, la que, por, que por cierto me decía eh, el precio que tenían. Eh, he dicho seguridad eh, pública. No, no, eso es, eh, sanidad eh, privada. Lo caro siempre es eh, lo privado. Eh, 100 euros cada sesión, tres sesiones a la semana durante seis meses. Toma ya. Claro, si viene por ese ámbito entonces dices bueno, mira, eh, Bruno Silvia, lo que está sucediendo es que hay una guerra abierta contra las terapias eh, alternativas, promovida, eh, ideada por colectivos eh, que ya tienen una larga trayectoria antiterapia eh y no por razones científicas, sino probablemente por razones personales, por convicciones personales, más que por ciencia. eh Han llegado, eh, por razones que desconocemos, a, a ejercer cierta influencia, sobre los ministerios de Sanidad y especialmente de Ciencia. Yo creo que el camino es que ejercen una gran influencia sobre el ministro de Ciencia y este a su vez, por una cuestión de autoridad, lo ejerce sobre el ministro de Sanidad o la ministra de Sanidad. Y se ponen en marcha eh, campañas con unos presupuestos eh, eh, desmesurados que incluso ya están denunciados por algunos colectivos que son ofensivas contra los terapeutas y por supuesto dejan como tontos a los usuarios lo curioso es que las encuestas que ellos mismos realizan y manejan además de, de evidenciar el, el, el buen grado de satisfacción que existe por parte del público con respecto a estas terapias, si fuesen tan malas si fuesen tan lesivas, si hubiesen ocasionado tantos problemas de salud, tantas muertes, como se llegó a decir, no tendrían esa buena consideración. Pero bueno, más allá de esto, que puede ser algo así como un engaño, que se engaña a los tontos, los convencen, lo que dicen esas encuestas es que los, el nivel cultural y formativo de los usuarios es medio alto. Es decir, que la gente que mayoritariamente las utiliza, eh, es gente que, que, eh, que eh, las puede evaluar que ha probado otras cosas, es decir, que puede comparar. Eh, eh, no es gente a la que se le pueda engañar, y yo no quiero menospreciar a nadie, pero a la que se le pueda engañar presuponiendo que porque no tiene estudios, porque tiene un nivel económico bajo, pues son más susceptibles, no pueden estar más necesitados de caer en las garras de desaprensivos, No, no, no, sus encuestas dicen lo contrario. Entonces, es todo muy, muy extraño. eh, La verdad es que me, me cuesta encontrar una razón, pero han eh, recuperado una vieja lista de un que ya existe desde hace algún tiempo eh, un listado de terapias cuando se creó una comisión eh, que aunque tenía fallos bueno eh, y realizó un diagnóstico bastante acertado de cómo estaba el tema ellos realizaron un listado de 100 creo recordar 130 140 terapias eh, que estaban de alguna forma funcionando o eran accesibles en España eh, si analizaron algunas en base a lo que había de estudios eh, científicos o no y emitieron tímidas opiniones acerca de si podía ser placebo, eh, si podía haber un, un efecto real sobre ciertas dolencias, en fin. Fue todo como una especie de diagnóstico, sin ser ofensivos en ningún momento, aunque se podían criticar las conclusiones de un lado u de otro. Bueno, pues este gobierno, ahora con toda esta super mega campaña que, con la que nos van a sacar a salvar de, de la perdición y del infierno, lo que han hecho es recuperar la lista. O sea, han cogido la lista exclusivamente, que ya elaboraron otros en su momento, Y yo no quiero pensar en qué se están gastando el dinero, ¿no? Realmente, pero su primer informe preliminar es la lista. Separó la lista en dos partes. Se fueron a algunas bases de de, de, de, de bibliotecas de, de estudios médicos, eh, te crearon cada terapia y buscaron aquellas que tenían algún estudio realizado y las que no. Eh, no con independencia de si el, el resultado era positivo o negativo. O sea, la discriminación era aparece Eh, la aromaterapia dentro de la base de estudio científico sí va a esta lista, no aparece, va a esta otra, ¿no? Eh, esa fue la, la criba inicial, ¿no? Entre yo, blanco y negro yo, yo es, quiero andar. Que, es que de todas formas en ese informe si se uh -huh. ve, eh, uh -huh. se puede descubrir incluso que si nos tomamos un té puede ser peligroso claro, claro. Eh, Es lo... que claro. llega un punto que está tocando cosas un poco claro, Ningún buen profesional de las terapias complementarias eh, pedirá nunca que alguien deje su tratamiento o que no consulte a su médico antes de eh, empezar a utilizar estas terapias. Ellos mismos se autorregulan, por eso quieren regular, ellos quieren regular los profesionales. Y yo, cuidado, que yo no yo puedo empatizar o simpatizar con el mundo de las terapias complementarias, porque lo conozco desde hace más de 30 años, eh, pero yo, yo no ejerzo, así, yo no soy ningún terapeuta, eh, lo que soy un periodista que se aproxima a los dos puntos de vista y conozco, Hay infinidad de profesionales de la medicina que han estudiado en las mismas academias, en las mismas universidades, que tienen incluso titulaciones superiores o muy superiores a las de algunos que, eh, que desestiman la validez de estas terapias, que las avalan y que las aplican. Hay un camino intermedio, que es la medicina integrativa, que integra la medicina eh, eh, científica, alopática, la, la académica y convencional, con aquellas terapias que han demostrado es un efecto terapéutico y se combinan, eh, eh, es perfectamente factible, es que funciona en otros lugares, aquí nos vamos al extremo, y es verdad que también, y en eso dio la razón Silvia, se crea una alarma social ante ciertos casos que se convierten en virales, son como muy mediáticos, que después cuando uno va, les hace el seguimiento a largo plazo, resulta que los jueces no les dan la razón, es resulta que toda esa alarma al final no fue apoyada por la justicia, que no encontró indicios de delito, que cuando te vas al informe sobre muertes en España por pseudoterapia, resulta que los propios simpatizantes de, de, de, de esa hipótesis de ese colectivo ya eh, lo, lo desacreditan el informe por ser anticientífico, por utilizar fuentes erróneas obsoletas, por haber extrapolado datos que no se podían extrapolar, es decir, justo por hacer pseudociencia, cuando lo que pretenden denunciar es una supuesta pseudo terapia. Entonces, pero que... es que ese ese argumento que, ¿Mm? eh, que se ofreció ahora es un argumento que se utiliza contra la pseudociencia y es un argumento muy pseudocientífico. Efectivamente. Entonces, la cuestión está en encontrar un punto intermedio, en que si creas una comisión para evaluar la irregular, la validez o no estas terapias tienes que llamar a las partes, tienes que llamar a todo claro. el mundo, que opinen. Bueno, pues esto no esto no lo ha hecho eh, Pedro Duque, que creo que es el principal eh, simpatizante de este, el principal motor, ¿no? Eh, eh, asesorado, inspirado, instigado por asociaciones que tienen un largo recorrido de décadas contra el mundo de lo que llamamos misterioso, ¿no?, y que ellos llaman pseudociencia. Bueno, ahora el campo de batalla desde hace unos diez años es el mundo de las terapias. Y yo entiendo que es legítimo defender, por supuestísimo, defender ante todo al paciente, ¿no? Eso es fundamental. Y cuando hay mala praxis, denunciarlo. O sea, hay, hay leyes, ya existen esas leyes. No hay que inventarlas. Eh, se aplican diariamente a los propios profesionales de la medicina. Y, sin embargo, no vemos grandes titulares, no vemos virales de Internet, no vemos a médicos indignados, que parecen derrumbar si venís abajo porque alguien se, se equivocó, se equivocó, abandonando su tratamiento porque es un error absoluto, se equivocó y se entregó a una terapia eh, complementaria ¿no? para paliar algo que al final le costó la vida. Una grave equivocación una grave distracción por parte de la gente que le podía rodear... En fin, t todo esto tiene muchas lecturas, ¿no? Y por supuesto, quien la asesoró, quien la aconsejó que abandonara la terapia, pues si se demuestra, pues ese tipo o, o ese personaje, ese hombre o esa mujer, pues debería de someterse a la ley, pero sin ningún tipo de paliativo. Pero claro, tenemos que regular la formación. Han conseguido con campañas de presión eh, dantescas que de las universidades, de las universidades donde eran los propios médicos quienes impartían la formación, ¿vale?, se expulse, uh -huh. se, se prohíban la formación que se le daba a médicos. O sea, a, a, a, o sea no se la estaban dando a gente que pasaba por la calle. No, no, no, no. O sea, libremente usted aceptaba o no aceptaba eh, participar en, en este tipo de formación. Ahora, presionamos a las universidades, se celebra que la universidad de tal sitio o del otro haya prohibido... El, Eh, el máster o haya prohibido la celebración del curso y eso es una, como una extraordinaria victoria pero ¿y ahora? ¿quién da la formación? ¿y ahora? ¿dónde está el rigor? ¿dónde está el soporte? es decir, yo creo que nos vamos a los extremos y hay que ir a, a un punto intermedio eh, en, en todo este asunto y eso es lo que a mí me indigna porque mayoritariamente también los compañeros en los medios de comunicación siguiendo la inercia de un día a día que no te permite analizar ni entrar en, en profundidad en los temas pues repiten Eh, eh, el mensaje que ya viene eh, hecho, ¿no? que ya tiene dado que aquello es malo, que aquello es una pseudoterapia que aquello mata, que aquello no sé qué oye cuidado, que vamos a fijarnos en lo que está pasando el ridículo que hacen los los políticos españoles en Europa cuando piden que se regule eh, a, los, a los medicamentos homeopáticos y le responden, no, no quienes tienen que regularlo son ustedes claro. que no lo han hecho, que llevan 30 años sin hacerlo, que nosotros lo tenemos muy claro Todos los países lo tienen muy claro, son ustedes los que andan distraídos. El problema es que quienes más luchan contra la se es precisamente eh, quien... Para ellos se encuentran en, el, en el lado oscuro en el lado malo. Eh, hay muchas eh, cosas que eh, hablar sobre este asunto, ¿no? Eh, ¿Quién está detrás? Eh, aparte que existan una serie de personas con unos intereses, eh, con unos problemas, unas etapas eh, mentales, una y han conseguido una pues eh, han conseguido algo, eh, han conseguido un triunfo por ese lado, pero también existen eh, porque no deja de haber un gran negocio en todo. En las terapias oficiales y en las terapias eh, eh, alternativas. En todos hay un negocio y ganan claro, unos y claro, ganan los que eh, quieren vendernos eh, fármacos oficiales. Claro, claro, aquí gana todo el mundo, eso es indiscutible, pero eh, yo creo que la balanza está bastante desequilibrada cuando yo he llegado a escuchar afirmaciones tan eh, eh, increíbles, pero claro, estamos en la época o en la era de la posverdad, ¿no? Tampoco igual, ¿no? Si tú lo largas ahí, y no es, no es importante si es verdad o no, sino que la gente se lo crea. Bueno, que el negocio de la far de la industria farmacéutica es igual en potencia al del ámbito de la medicina natural. O sea, realmente eso nos lo podemos llegar a creer. Es decir, pues bueno, se dice, se repite una y otra vez, y de tanto repetirlo, se termina convirtiendo en algo que es asumido como verdad. Bueno, claro que hay hay negocio, claro que hay empresas... Por supuesto que las hay, igual que las hay en el ámbito de la de la eh, eh, medicina convencional. por Es que no hay investigaciones, claro, es que no se financia, es que no se mm. no le destina el dinero oficial del que sí destinan al otro para investigar en terapias complementarias. Es decir es que, claro, es que es una lucha bastante desigual. ¿Qué hay negocio? Por supuesto que hay negocio, claro, pero hay honradez también, ¿eh? Cuidado. O sea, es que en, en la medicina convencional la, a la que yo voy, Para, vamos para no hacer nada sospechoso eh, también hay negocio Hombre, claro, ¿no? claro. por supuesto. pero es que hay, hay, gran, la... hay gran cantidad de médicos convencionales que tenían su consulta de medicinas de estas terapias alternativas porque al final lo que hacían era complementar una cosa con otra Bueno, y eso me parece legítimo, ¿no? Me, lo, me sorprende, por ejemplo... No hay ningún que, problema en eso, ¿no? Claro, claro, claro. Es que eso se llama medicina integrativa. Claro. Es que eso es lo que lo que se está... Eh, eh, la, esa es la tendencia que hay a nivel internacional en países... El problema, hay, perdona, a José De sería que el que tiene una consulta eh, aparte se dedique a imponer las manos. Eso ya es un problema. Claro, exactamente. Efectivamente. Yo creo que necesitamos serenarnos en todo este asunto, porque además yo... Estoy muy pasional con este tema porque me parece que, que, que está muy descompensado desde el punto de vista informativo eh, los enfoques. ¿no? Y, y, a, y hoy mismo he visto en prensa otro super mega reportaje eh, de, de ataque contra la homeopatía, que yo no tengo ninguna simpatía especial por la homeopatía, pero me parece que es muy descompensado el, el, el asunto cuando en otros países, cuando hay investigaciones, cuando hay cosas que están en marcha. Hombre, tacharlos de charlatanes eh es que que alguien te taque de charlatán teniendo eh, en, en cualquier caso, si no lleva razón es ofensivo, ¿no? Por supuesto, pero teniendo mm, un mínimo de experiencia en comparación con la tuya, un mínimo de formación académica y médica en comparación contigo, es decir que alguien haga eso, yo creo que es, es bastante ofensivo, pero como se van respaldados con una campaña de un millón y pico de euros en publicidad que está denunciada ya Por algunas asociaciones, porque es ofensiva es lesiva contra el sector es decir, primero usted aclare las cosas regule y después haga campaña lo que usted no puede es empezar eh, desacreditando a gente que usted todavía no sabe, no ha evaluado y eso es lo que está haciendo el gobierno con esa campaña de un millón y pico de euros, hay denuncias contra, contra, ya veremos si prosperan o no contra el eh, los ministros y hay una denuncia que está prosperando contra, yo no me acuerdo ahora exactamente el nombre de la asociación, de creo que es asociación de eh, protección de familiares contra la pseudociencia o algo así, la que elaboró contra la pseudomedicina, la que elaboró el famoso informe de las muertes, que esa está denunciada en serio, está admitida a trámite por por eh, falsear, eh, bueno ya veremos si, si se demuestra, yo creo que es fácil de demostrar si está falseado o no, porque si no nadie se habría arriesgado a presentar una denuncia realmente en un juzgado, ya veremos qué consecuencias tiene. ¿No? ¿Y hay alguna forma de poder eh, distinguir qué terapias eh, son malas, eh, qué terapias eh, son subciencias, eh, eh, más allá de que eh, todo lo que signifique poner las manos, eh, la back, todo eso es eh, falso, es mentira, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cosas eh, que pueden ser eh, y que tengan una influencia directa sobre el cuerpo, la imposición de manos eh, no la tiene, evidentemente. Yo diría, mira, Bruno, eh, sin, sin sin la verdad es que en ese listado de ciento cuarenta de la que hablaba antes hay cosas que a mí me parecen sublimes tonterías, ¿vale? Y, y no le voy a poner nombre a ninguna. Y después hay otras, la inmensa mayoría, que me parecen cosas muy válidas. Y de esa inmensa mayoría, la mayoría, perdón la redundancia, son cosas que aportan bienestar. Es decir, tú no puedes tachar de pseudoterapia el, la arteterapia, por ejemplo, uh -huh. cuando se aplica en hospitales y ayuda a la recuperación de los pacientes psicológicamente, una actitud más positiva. Y como te pongo ese ejemplo, pero hay muchas en ese listado. Entonces, hay algunas tonterías que yo las quitaría de, vamos, desde allá, otras habría que evaluarlas y hay muchas que tienen que ver con el bienestar. Tú no puedes considerar que el yoga es una pseudoterapia. El yoga es una práctica milenaria que está demostradísimo que aporta bienestar, serenidad, en fin. O sea, es que, es que son tantos los estudios que es que... Es una estupidez, tacharlo de ser de terapia, porque nunca ha pretendido ser una terapia. Claro. Entonces, si nunca lo ha pretendido, no la metas en esa lista. bueno Hoy por hoy, ¿cuáles son los países que utilizan más este tipo de medicina integrativa, que la defienden más? Bueno, eh, como medicina integrativa, como esa tendencia donde ya hay hospitales que y clínicas que trabajan con pacientes, por ejemplo, de cáncer, eh, con quimio, etcétera pero al mismo tiempo con relajación, con eh, suplementos, etcétera, Estados Unidos, es el, digamos que es el puntero, ¿no?, eh, como con ese concepto de medicina integrativa. Ahora bien, con, con médicos, eh, con asociaciones oficiales, con universidades, pues tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos Suiza, es decir, hay un buen puñado de países eh, en nuestro ámbito un poco más cercano donde se trabaja con seriedad, con estas terapias y en un marco legal regulado eh, en algunos casos, ahora de memoria soy incapaz de decirlo, pero en algunos casos incluso creo que en, en, en Alemania hay alguna terapia que incluso va por la seguridad social eh, o que tiene un cierto coste cubierto para la seguridad social eh, bueno, hay hay muchos ejemplos en los que mirarse o sea no, y no están tan lejos y nos fijamos en ello para otras cosas pero para esto no uh -huh. Entonces yo creo que es eh, en este momento lo prudente, aunque como digo, sin ánimo de molestar a buenos profesionales que, que a lo mejor no han estudiado eh, medicina convencional, pero pero han estudiado 10 años de medicina tradicional china, por poner un ejemplo, pero yo en, un, en una especie de consejo global iría por ese camino porque en este momento es el más seguro. Pero yo creo que las cosas volverán a su cauce, las cosas tenderán a... A, a encontrar un punto de equilibrio donde no estemos en los extremos, ¿no? Por supuesto, yo me alejaría de, de toda terapia eh, que me genere sospechas, sobre la que tenga dudas, sobre eh, aquellas terapias en las que yo le pregunte al terapeuta cómo funciona y yo sea eh, eh, incapaz de comprenderlo. Pero no incapaz porque no tengo la preparación, y los estudios, sino porque el lenguaje es críptico, porque el lenguaje es ambiguo, eh, porque utiliza una terminología que no es una terminología médica científica, ¿vale? Yo, pues, ante esas cosas que soy incapaz de comprender pues preferiría ir a alguien que me lo explique a una terapia que yo, que yo pueda entender cómo funciona, eso también es importante, y por supuesto, vamos eh, Silvia, estoy contigo y, y creo que Bruno está contigo y Y cualquier oyente estará contigo. No abandonar, bajo ningún concepto, eh, eh, tratamientos eh, eh, convencionales por consejos de otros. O ¿Y sea, la industria farmacéutica qué piensa de, de todo esto? ¿En qué posición está? ¿Eh, ¿Dónde se encuentra? Eh, porque es lógico, ante todo lo que has dicho, que eh, se crea que eh, pueda fortalecer ese debate la industria farmacéutica claro. porque es el negocio que sale perdiendo. Hombre, yo creo que, que la industria farmacéutica tiene un, un buen negocio. Yo no estoy seguro de si ellos han perdido cuota de mercado no, porque la industria es muy, muy habilidosa no y, y en los últimos años ha invertido justo en la medicina alternativa. ¿no? O sea, digamos que eres el, el que maneja el petróleo, pero también inviertes en, en energía eólica, ¿no? por si acaso. Bueno, pues algunas eh, industrias farmacéuticas... Vemos, lo vemos anunciándose, además en, en televisión, que han entrado en el, en el terreno de los suplementos. Bueno, están eh, explorando en una rama alternativa de negocio. No creo que le quite mucha cuota de mercado, por, pero bueno, desde luego que a la larga sí, porque eh, eh, creo que nadie lo va a discutir, nadie lo puede discutir. La industria farmacéutica vive de pacientes crónicos, es decir, eh, a la industria Farmacéutica, a alguien que que genera medicamentos contra la, la diabetes no le interesa que se cure. Le interesa tener a pacientes con una calidad de vida mmm, medianamente buena para que sigan siendo pacientes consumidores del producto. Eh, yo no sé si existe una cura contra la diabetes. Probablemente sí. no existe, ¿no? Ocultarla hoy en, en estos días sería tremendamente complicado, ¿no? Pero no sería sospechoso que existiera Eh, y no se saque, porque podemos seguir... Claro, un, un paciente al que curas de algo ya no sigue consumiendo claro. ya lo has curado, ¿no? Fíjate, porque, eh, a propósito de esto justo que, aquí, que acabas de decir hace poco, una serie de eh, inversores, gente de mucho dinero pidió un informe a un banco, a sus asesores en Goldman Sachs, de qué es lo que se podía hacer en las nuevas terapias ahora con la revolución génica. Y los... Eh, Inversores o los que asesoraban la inversión, los dueños del banco le escribieron a la gente que participó y a la gente que tenía el dinero de, diciéndoles inviertan solo en aquellos remedios que no curen, sino aquellos que cronifiquen la enfermedad. Claro, pues, en el fondo claro, es esto, ¿no? Claro, en el fondo es esto, efectivamente. Eh, bueno, yo quiero eh, creer en, en la bondad. Claro, claro, y en las buenas intenciones que hay, en los, en el, por supuesto, por supuestísimo, esto sí que no lo dudo, en quienes ejercen la medicina, eh, porque hay, hay, yo creo que una inmensa mayoría es vocacional, eh, también en quienes, viven del, en quienes tienen el negocio, también quiero pensar en, en esa buena voluntad, pero tenemos que ver resultados, ¿no? eh, y, y, y tenemos que, los hechos no pueden contradecir esas expectativas y esas buenas intenciones, Entonces bueno yo quiero pensar que sí, que la industria quiere curar, de momento cura pocas cosas, lo que hace, claro, lo que hace es paliar y mejorar la calidad de vida, y afortunadamente, ¿eh? afortunadamente, uh -huh. pero desgraciadamente cuando no tienes dinero para comprar el medicamento, generalmente no hay piedad. Es verdad. Generalmente no hay piedad. José Gregorio González, muchísimas gracias. Besito. Gracias a ambos, Bye. un fuerte abrazo y salud para todos. Eso, eso.